A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Que a vida va a melhorar, que a vida va a mejorar, que vida va a mejorar. Canten samba de roda, o samba canção y o samba rasgado. Los buenos días para Plinio Arruda Sampaio Jr. ¿Cómo estás, Plinio? Bueno, nos acordamos mucho de vos este fin de semana pasado con la avenida, la, la cantidad de brasileños que anduvieron aquí en Montevideo, sobre todo, que desbordaron las calles. La gente estaba contenta, decía que traían alegría a los brasileños. Se vieron. Realmente con mucha fuerza, sí, con mucha potencia en la calle y muy tranquilos sí. de festejo. Y, y había comunicadores que en, en Twitter después pusieron a los otros días, puso, extraño a los brasileños. Sí, se extrañaban. Se extrañaban como entre ellos. No, nosotros los nosotros lo extrañábamos. Queríamos que siguieran aquí. <risa> ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Qué bueno! Qué, ¡Qué bien que los brasileños se comportaron! ¡Muy bien! Fue un partido también sin grandes eh, tumultos y ganó el mejor, no era el que yo quería, pero ganó el que jugó mejor. También nos acordamos de eso, que vos querías que ganara eh, Botafogo, aunque fuera Flamengo, Flamengo aunque sí, fuera Flamengo. que no era de San Pablo, ¿no? Que era de Río. Es que las rivalidades locales son mucho mayores que las rivalidades Conocemos de, eso, conocemos de eso Bueno, hablemos de otra cosa eh, Varios temas que están presentes hoy en la realidad de Brasil Esta designación de un pastor eh, evangélico En un lugar muy importante eh, Nada menos que en la justicia Un pastor evangélico al que Bolsonaro Lo, lo calificó de terriblemente evangélico Esto, era una promesa de Bolsonaro de eh, nombrar un, un, digamos, un evangélico, terriblemente evangélico para la Suprema Corte. Esto fue un, una dificultad política, eh, tuvo mucha dificultad de pasar por el Congreso, pero finalmente pasó lo que es muy malo porque es el segundo juez, terriblemente evangélico, mm. que Bolsonaro nombra para el Supremo, y entonces ahora en Brasil, además de todos los problemas que ya tenemos, empezamos a tener la, el problema de la mezcla de la religión con la política, que nunca va bien. Entonces, fue muy malo, un hombre muy descalificado, completamente descalificado, y, y un oportunista, porque ya fue hombre de Lula, Votó en Marina Silva y ahora es Bolsonaro, pero mañana puede ser Lula otra vez. ¿no? Sí. Porque la figura humana es muy pobre, aunque el movimiento político sea muy malo. Ahora, hizo declaraciones este pastor terriblemente evangélico diciendo que él no va a mezclar las cosas, que en el Supremo tiene que regir la Constitución y en la vida la Biblia. y que él va a defender el derecho constitucional del casamiento civil de personas del mismo sexo. Que muy bueno que haya dicho esto en la en la entrevista que tuvo en el Senado, pero así que fue nombrado y ya cambió el discurso y dijo que es una gran victoria para el pueblo evangélico. La, re, la realidad es que es un hombre sin ningún tipo de carácter y hay que ver lo que hace allí. Esto es una tradición de los ministros del Supremo, por ejemplo, Lula nombró uno, que se llama Toffoli, que es muy descalificado, era un asesor de José Terceo. Bueno, este señor fue Lula, después sirvió a Dilma con gran fidelidad, después a Temer y ahora a Bolsonaro. O sea... está para el juego conforme la música toque mm. y yo sospecho que este señor que fue nombrado caminará más o menos por el mismo camino lo que es malo es la degeneración de las instituciones que es un proyecto político de la extrema derecha ¿no? de destruir todas las conquistas civilizatorias que el pueblo logró después de mucha lucha lo que quiere decir que tendremos capitalismo salvaje, sí. no capitalismo sin ningún tipo de contención. Mm. Ahora cómo llega él a, a, a la Suprema Corte, digamos eh, aquí el sistema es que requiere la venia a los votos necesarios a nivel del Parlamento. ¿Cómo es en, en Brasil, Plinio? Entonces en Brasil el, el Ministro del Supremo es nombrado por el presidente indicado por el presidente y aprobado por el Senado Federal. Mm. Y ayer fue la aprobación por el Senado Federal. Lo que también demuestra lo, el carácter muy débil de la oposición. Porque con los votos únicos de, de Bolsonaro no sabía. Eh, este señor no lograría ser eh, nombrado. Pero tuvo votos, fue nombrado con una gran tranquilidad con votos de gente que se dice contra Bolsonaro, que se va a presentar en unos meses haciendo oposición a Bolsonaro pero que en realidad están muy, digamos eh, afinados en la política conservadora de Bolsonaro uh -huh. eh, Bueno, queríamos eh, pasar también por, por el tema económico porque veíamos en estas horas alguna, algún titular que hablaba de una recesión técnica en Brasil, Plinio, con el, flin, el fin del ciclo de las commodities que estaría afectando a, a Brasil, ¿qué podemos eh, ratificar de eso? Bueno, primero eh, Hernán recordar siempre la consultoría ahí de, de Uruguay que hace unos meses dijo que Brasil estaba en una verdadera explosión de crecimiento hmm. no pasa ni un mes y la noticia ahora es de recesión ¿no? para que esto quede siempre claro, claro. La, la realidad es que estamos asistiendo a una desaceleración de la recuperación de la gran recesión que tuvimos el año pasado uh -huh. esto de recesión técnica es un detalle ¿no? los economistas dijeron que si, eh, si, si hay una reducción de crecimiento después de dos semestres esto se nombraría de recesión técnica Lo que importa es que la economía brasileña es una economía cada vez más refleja, depende del comercio internacional. Cuando el comercio crece, como ocurrió ¿no? después de la recuperación de las commodities, de la crisis de la pandemia, la economía levanta. Pero si hay cualquier tipo de problema internacional, la economía viene para abajo como una ola en el mar. Lo que se asiste es dentro de lo previsible. ¿No? Este año Brasil va a crecer entre 4,5% a 5%, lo que parece mucho, pero no es nada, porque esto se hace sobre una economía que prácticamente cayó esa misma eh, magnitud el año anterior, y el año que viene va a crecer menos de un por ciento. Entonces la economía brasileña está estagnada, esto no es una novedad, esto ya viene por lo menos desde el 2015, uh -huh. ¿eh? Entonces esta es la situación económica brasileña, muy mala, ¿no? el desempleo muy grande y ca cayó un poquito el último mes, pero de cualquier manera es un mar de desempleo. Uh -huh. Nos imaginamos que incluso a Brasil eh, tiene otra dimensión de cómo puede impactar esto, que ya se está hablando de nuevo, Plinio, de, con caída de bolsas hace algunos días, este temor que se genera por esta nueva cepa, ¿verdad?, de, De, de coronavirus que ya algunos casos se han identificado en Brasil además pero eso golpea también la economía a nivel internacional en este mundo tan conectado desde el punto de vista de lo económico precisamente sin duda alguna yo creo que la gran noticia de la semana es el riesgo que representa esta variable Omicron ¿no? uh -huh. eh, que coloca digamos que en verdad, evidencia el carácter de la pandemia, o sea, la pandemia que quiere decir que es una enfermedad internacional, o resolvemos esto en todo el mundo, o no se resuelve en lugar alguno, uh -huh. entonces esto de imaginar que yo me compro todas las vacunas, me vacuno y me escondo en mi región, uh -huh. y estoy a salvo de la pandemia del COVID-19 es una, es una gran escena que conviene al capital. La realidad es que se evidencia la urgencia de abrir las patentes de las vacunas y de hacer un esfuerzo internacional de vacunar todo el globo lo más rápido posible para que se interrumpa la circulación del virus. Si no hacemos esto, estamos jugando con el peligro y es lo que ahora asusta a todos y a Brasil como una economía muy muy dependiente del comercio internacional de manera muy particular. Lo otro que queríamos consultarte, Plinio, más allá de, de algún tema que vos quieras plantearnos en el final, es estas declaraciones de Lula ya en el plano electoral, no que confirmó eh, que eh, está conversando con el ex gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, para una alianza rumbo a las elecciones del próximo año que nos recuerdes, nos recuerdas un poco quién es Alckmin Alckmin es un, un, una lideranza del PSDB que es el partido que representa de manera institucionalmente la derecha del orden aquí en Brasil el partido de Fernando, Ahora, Fernando Enrique, partido Enrique Cardoso el partido de Fernando Enrique, Car uh -huh. Fer de de Fernando de Enrique Cardoso Después de Fernando Enrique, eh, el PSDB tuvo tres grandes, digamos, eh, referencias: José Serra, mm. eh, Alckmin y Aécio Neves. Aécio Neves casi fue preso por corrupción. Mm. José Serra se está prácticamente retirado porque ya está más más mayor y tiene problemas de salud. ¿no? y Alckmin entonces sería la tercera gran figura. Que fue después desbancado por su um, por su cría política, que es el actual gobernador de São Paulo, Doria. Entonces, Alckmin lo lanzó y Doria lo traicionó, entonces quedó sin espacio uh -huh. en el PSDB. Ahora busca su sobrevivencia política. Es un hombre conservador de la burguesía aquí paulista. muy eh, duro en la represión a todo tipo de movimiento social principalmente los profesores aquí en Sao Paulo, entonces es una figura notoria de la derecha brasileña en la revuelta en las, ¿no? en el estallido social de 2013 Alckmin tuvo papel muy muy importante en la represión brutal al movimiento incluso con gente que perdió ojo, en fin Una cosa muy fuerte. Entonces, esta es, digamos, la opción de Lula, porque ¿qué es lo que busca Lula? Busca el vicepresidente más a la derecha que acepte su, su invitación. Claro. ¿no? Esto Para asegurarse es, que van. Esto indica bien cuál es el movimiento de Lula, ¿no? Y entonces, esta es la negociación que están tratando de hacer. No es fácil, porque aún la base del PT. tiene mucha dificultad de tragar mm. alquimín y viceversa. La base empresarial reaccionaria de alquimín también tiene cierta dificultad de tragar a Lula porque conspiraron hace unos años para sacar el PT del gobierno. Entonces, esto demuestra la absoluta falta de moral, de, de ética y de... programa político e ideolo ideología aquí en Brasil. Claro. Pero incluso desde lo electoral, Plinio, uno se podría preguntar ¿qué necesidad tiene Lula de apelar a Ashmin si los sondeos que vemos le da ya una ventaja importante? ¿Quiere decir que él no ve tan seguro su triunfo? Hernán, es una buena pregunta y es de difícil respuesta. Yo creo que eh, Lula en el momento no tiene problema con votos está muy bien de voto uh -huh. tiene problema institucional de base política parlamentaria para gobernar claro. entonces él busca un nombre de confianza de la burguesía brasileña para que eh, lo avalice como presidente colocando Alckmin como vice, él dice a la burguesía, no se asusten Si no hago lo que ustedes quieran, ustedes ustedes aprietan el botón y les cae Alckmin, que era el gran preferido de la burguesía brasileña en las elecciones del 2018. Una cosa más antes de terminar que tiene que ver con Lula también, a nivel de la justicia se sigue limpiando el camino, ¿no? Porque ayer fue que el Superior Tribunal de Justicia le Quitó la condena eh, Antonio Palocci, que era uno de, los, de las figuras cercanas a Lula, sin duda, y por razones formales, en todos los casos escuchamos que es por razones formales, ¿no? Eh, lo que dijo no. el juez Jesuino Risato es que Moro no tenía competencias para asumir el proceso. O sea, que como no tenía competencias, no es válido lo que resolvió. No es por los contenidos, es por la forma. es por la forma, aquí la justicia brasileña le da gran importancia a la forma, porque así se puede todo y no se puede nada o sea, se hace lo sí. que uno quiere entonces en el caso de yo es, la, es, es el titular de hoy día, entonces yo ni alcancé a leer en detalle la, las cosas, pero eh, es muy sorprendente porque eh, Palosi confesó todo, es el único que confesó, él dice, sí, robé claro. esto, esto, esto <risa> pero como hay fallas en el proceso y la justicia brasileña es muy rigorosa, entonces cuando conviene, se, se recurre a este expediente para liberar a la gente. Claro. ¿Qué es lo que hay detrás de esto, Ángeles? Hay un gran acuerdo político ¿no? de olvidar el problema, el tema de la corrupción y seguir las cosas como normalmente. lo que en realidad siempre fue el caso porque nunca se trató de resolver el problema de la corrupción como ya lo, lo discutimos mucho aquí en la radio ¿eh? porque el sistema político brasileño es todo corrupto y si uh -huh. se va a hondo en la, digamos, moralización del sistema bueno, se derrumba el uh -huh. sistema político brasileño esta es que la, es la realidad, uh -huh. es lo que ahora uh -huh. se comprueba en la práctica Pero ante la opinión pública, o ante la masa, como se le quiera nombrar, esto queda, no sé cuánto adentro de Brasil, pero afuera de Brasil queda como vieron que no era verdad, que no había habido corrupción, vieron que fue todo un invento del juez Moro. Entonces, aquí en Brasil se, se entiende un poco distinto, se entiende así. Ah. Claro que hay corrupción y claro que había uh, perseguición del juez Moro. Y, y, y claro que las instituciones son completamente arbitrarias entonces el resultado final de todo esto es un agravamiento, una profundización de la crisis institucional entonces la gente ya no cree en nada en los políticos en el juez en los militares no es una una crisis civilizatoria de gran proporción. Bueno, Plinio, lo vamos dejando por acá, agradeciéndote como siempre, enviándote un abrazo eh, para seguir conversando la próxima. Yo que agradezco la oportunidad de hablar con Radio Centenario, y mando un saludo a todos los oyentes, a Hernán y a Ángel. Un Hasta saludo. La próxima. Chau, chau.